La verdad que no quisiera volver a estar con ustedes para esto. Me hubiera gustado darle buenas noticias, que de vez en cuando no. las tenemos. Pero bueno, nos siguen amenazando, nos siguen persiguiendo. Las amenazas son cada vez más fuertes. Esta mañana antes de salir me dijeron que me iban a quemar la casa. Me están llamando cada dos o tres horas. Para hacerme la vida imposible. Ahora llegamos a otros oídos que van a intervenir la universidad que es una manera también de destruir a las madres porque la universidad es parte de nuestro proyecto en la época de Cristina fue llevada a nivel nacional sea un instituto de derechos humanos a partir de la universidad de las madres y la verdad es que no sabemos para dónde salir. Siempre las madres contamos con el, con el exterior, con el apoyo de dentro del país, que es muchísimo, y también con el apoyo de los compañeros de afuera. Las madres hemos tomado contacto con todas las universidades, siempre. Hemos sido premiadas, tenemos una cantidad enorme de honoris causa, hemos dado conferencias en todas las universidades, y cuando inauguramos esta universidad, vinieron rectores de universidades muy importantes, como cerró la Universidad de Salamanca, que dijo que esta universidad, que la de la habían visto los reyes y la Universidad de las Madres la abrían las reinas. Después de un tiempo vino también la gente de la Complutense, las universidades de Brasil, con las que tenemos muchísimos contactos, además de tener convenios. Las Madres estamos haciendo ya un trabajo, empezamos ya a ver un contraataque,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 Quiero, les voy a contar con qué universidades estamos tomando contacto y con qué universidad va a tomar contacto la compañera que viajó ahora y si es necesario también viajaremos las madres hacer un recorrido por el mundo y a contarles qué es este gobierno y qué pasa y por qué nos quiere destruir. Quiere destruir a nuestros hijos, haciéndolos desaparecer del todo, perdonando a los asesinos, haciendo dos por uno y haciendo que las madres también no estén más y no es no tan más es cerrar los lugares donde las madres militamos la universidad la casa de las madres la revista la radio hay un montón de cosas que ellos no quieren que las madres tengamos y empezaron por la universidad nosotros estamos tomando contacto estamos tomando contacto con la universidad de Paso Fundo de Brasil Santa Catalina Minas Gerais Maringá San Pablo Católico de los Santos Estadual pauludista Curitiba, Paraná, Puerto Alegre, Río Grande del Sul, Río Grande do Sur de Federal del Río y la Estadual de Río. Esto es muy importante porque hemos tenido convenios con estas universidades. También con México, la Complutense, eh, California Riverside que nos dieron también nos han dado muchas universidades en el doctorado en honoris causa. una de las primeras fue justamente California Riverside, el País Bajo, Salamanca, Boston, Rotterdam, Boloña, que también tenemos mucho contacto permanente casi, Milán, Venezuela y también tenemos algunos convenios con Malmo, Amsterdam, Dinamarca, Noruega la Biblioteca de Alejandría, Montreal y Cine la Biblioteca de Alejandría no solo que hemos ido a dar conferencias en la Universidad de Egipto sino que también en esa biblioteca tenemos el honor de que 11 libros de las madres estén traducidos al árabe así que no solo son contactos así sin importancia en las universidades de Italia en casi todas Roma, bolonia que tenemos en honor y causa así que bueno vamos a empezar a trabajar a ver si con la ayuda de los pueblos salvamos la universidad y también salvamos de que las madres seamos destruidas nos quieren destruir nos amenazan permanentemente para que no sigamos. Y le pedimos también a todo nuestro pueblo, todo el que le quiera mandar cartas a Macri, que le mande. Va a haber un modelo de carta si ustedes la quieren copiar en una página nuestra, para que ustedes la copien y llengan las que ustedes quieran. Todo el mundo le puede mandar llevarla a Balcarcio 84, la carta que quiera diciéndole preguntándole a Macri por qué quiere destruir a las madres con tantas cosas que tendría que destruir, con tanto que nos está robando, con tanto que se está llevando, para tapar todo lo que él hace quiere destruir a las madres. No va a poder con nosotros, ni aunque nos mate va a poder con nosotros. Gracias a todos los que nos están tendiendo sus manos y gracias a todos los que nos, nos van a seguir teniendo. Gracias.